Bueno, eh, es una de las teorías, eh, en este caso que Gran Hagok propuso a raíz de conocer un libro, una, una epopeya que se llama Quebranegues, eh, eh, y que nos habla de un hijo de, de Salomón, eh, de Salomón y la reina de, de Saba, que...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 todos los uh, fallecidos entren a, a tener la gloria con, con llave. ¿no? Pues fíjate, no, ya, ya somos ese... muchos, con y... los fallecidos ya esto se va a poner... Y según esa profecía, y según ese mito, en ese momento también llegará la nueva Jerusalén, eh, que bajará el cielo en una nube, eh, y, y después el fin del mundo. Fin del y del yo mundo, no claro, sé claro. por qué por narices que iba a decir se piensan a Silvia, ¿no? eso, claro. ¿no? y quieren que se cumpla eso. Eh, y, parece no, que... Es que es